Hola, me llamo Alma. Hoy quiero platicarte acerca de las promociones que les estamos ofreciendo. ¿Dónde? En Burger King. Sí, como escuchaste, en Burger King, sobre la avenida Hidalgo, frente a Walmart. Te estamos ofreciendo de lunes a jueves las siguientes promociones. Dos por uno en el Auto King. En la compra de un combo, llévate otra hamburguesa igual a la que compraste. También tenemos la promoción para toda la familia del Family King, que son cuatro hamburguesas con papas y refresco. Por tan solo 179, pero si lo que buscas es un combo individual, tenemos para ti combos desde 79 pesos. Tenemos la Whopper Angry con salsa picosita o la Cheesy Whopper con disco de queso empanizado. Tú ya nos conoces, te estamos esperando en Burger King, porque el hambre no espera. Y recuerda, a la parrilla sabe mejor.